FM Riachuelo 100.9 Nos estamos organizando el Ubuntu, la Minga, el Malungaje Formas ancestrales de resistencia activa Derechos fundamentales más preciados Desafro, las negras diaspóricas Estamos presentes Decimos no a los genocidios Haití, Congo, Palestina, Mamá África Afrodecides, comunicación, Afro comunicación con la identidad, antirracista, antipatriarcales, decoloniales. Afrodecides, cuarta temporada, lunes de 15 a 17 horas. Los esperamos.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 En 1982, la dictadura cívico-militar creyó que los yanquis iban a ser al menos neutrales y que dada la doctrina Monroe, América para los americanos, que postulaba que ninguna potencia extranjera extracontinental debía posarse sobre nuestra América, entendida, como ya sabemos, al modo yanqui como una Panamérica, También hoy el gobierno habla del tema en esos términos. Y las declaraciones van en ese sentido. Dicen que una base conjunta nos ayudaría a establecer soberanía en el Atlántico Sur. Como sabemos, todo falso, todo erróneo, todo mentiroso. Por eso nuestro pueblo va a reflexionar sobre este tema para sacar sus propias conclusiones. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuelo.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 con toda sinceridad, desorientados, ¿no?, como para re realizar algunas acciones bueno, pertinentes. Bueno, si el objetivo, de desorientarnos, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, no tiene que hacer un rato, la causa de Malvinas lleva 504 años. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque ya la expedición de Magallanes Esteban Gómez, Taboto, hacia la Patagonia y hacia eh, el tema sur,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 islas marinas y desalojaron a los 250 habitantes que estaban allí este de las provincias unidas del sur, del sur eh, y de la confederación ¿no? este con bernet eh, mm. era por, por, por, por, el, por el recurso estratégico de la época que era el, el combustible de las de los aceites de los marinos de los nuevoss eh, marinos, sí. marinos este y en 181 aún con una enorme ignorancia estratégica por parte de, del gobierno militar, que vale valga la pena, pena señalar, porque siempre, desde hace muchos años, nos referimos a la metodología criminal que utilizó eh, el gobierno de la dictadura 5 militar del 76 al 83, el llamado proceso de reorganización nacional, pero nunca, se o, o, no, o no lo suficiente, se analiza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 produjo la guerra de Malvinas, es decir, un país mediano para abajo como la Argentina, desafiando a las grandes potencias de, del mundo en una guerra, y que, que ese acontecimiento no había ocurrido, o esa conmoción espiritual, no había acontecido desde las guerras de la independencia. Lo que motivó que al término de la guerra, el proceso de integración regional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 bajo dominación colonial británica o anglo-norteamericana. Absolutamente como bien eh, lo referís. Y la segunda parte de tu pregunta era referida a... No, eh, te escuchaba eh, como que siempre hay que forzarse en explicar que la causa de Malvinas eh, surgida para, para algunos sector de la población Eh, con bueno, cierta presencia en el 82 de eh, por el por la invasión realizada por la dictadura entra en, en colisión bueno, con los intereses nacionales porque era una dictadura, digamos, ¿no? Sí, bueno, eh, es cierto, eh, digamos, ahora eh Trotsky fue no era un, un hombre afecto a las a las derechas ni a los pensamientos oligárquicos eh, dictatoriales eh, cuando eh, dijo una vez cuando fue la guerra eh, franco-mexicana, uh -huh. cuando la invasión francesa-México, uh -huh. dijo que él, necesariamente, por más que en, en México hubiera una dictadura, y en Francia una república democrática, él, como revolucionario, se ponía del lado de de la, México. Claro. No por, por la forma de gobierno que gobernara en ese momento en México, sino porque, intrínsecamente, una causa anticolonial... Talmente. quería apoyarse necesariamente porque era la forma en que ahí este estaba la dictadura de, de un país democrático sobre un país débil que iba a saquear acol entonces tenía que ponerse en lado méxico cualquiera fuera su regla pero más allá de eso eh, la verdad es que revisando la historia argentina hubo momentos en que el ejército desarrolló una alianza con el destino del pueblo y de la nación argentina, como la generación del 30 que analizó la guerra la Primera Guerra Mundial acá encontramos a Saroe que fue uno de los maestros de, de Perón, a Bocaval, Nadal, Villachá, Viamozconi, al Brigadier San Martín, al Brigadier Bartolomé la Colina y eh, Pero no es un producto extraordinario de, de, mm. de la Argentina es producto de una generación de generales ah. militares patriotas que analizando la, la guerra mundial, las consecuencias dice, bueno, si nosotros tenemos que enfrentar una guerra, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, no podemos depender de los suministros ni de las armas del extranjero porque probablemente nos tengamos que combatir contra ellos. Por lo tanto, estamos derrotados antes de empezar. Por lo tanto, tenemos que producir nuestras propias armas y nuestros propios insumos. Ahora, para eso necesitamos una industria, eh, desarrollar una industria. Ahora, para desarrollar una industria tenemos que desarrollar obreros calificados. Ahora para para tener obreros calificados necesitamos que estén bien educados y alimentados. Y entonces ahí que eh, ahí viene la justicia social. Es decir, no, no nace de una de, de la lectura de unos libros, nace de la, el análisis de la propia realidad argentina. El informe de Alemache, que era el informe de la clase obrera argentina se hizo en base a la leva que habían hecho este y se habían encontrado con que los jóvenes de 18 años que estaban en, por ingresar al servicio militar muchos de ellos no podían porque venían con enfermedades endémicas uh -huh. producto del hambre uh -huh. es decir, el análisis de la realidad hace que esa generación tome conciencia de la dependencia de la de, de, del condicionamiento de, de semicolonial de la Argentina y se propongan romper esas ataduras bueno, se intentó no se logró esa Argentina se, se logró con muchos avances pero se interrumpió Y desde hace muchísimos años, desde el proceso, quizá desde el 55, pero el proceso de una manera muy especial, la Argentina vuelve a tomar ese rumbo de país eh, de proveedor de eh, recursos y bienes naturales, de, de productor de materias primas este no procesadas, no no, no de, de, de renunciar al, a un régimen económico-industrial. Y ahora, y así estamos, hoy con 60% de la población de los pibes de la Argentina que no no pueden comer dos comidas diarias, que no tienen acceso a la salud, a la educación y, y mucho menos al trabajo. Eh, entonces todo esto hoy ahora, cómo fíjate cómo actúa el el el imperialismo, prianismo no le importa, ¿no? no no no le importa si es por izquierda o por derecha. ¿No? Por un lado eh, tiene la agenda de los grandes oligarcas como Soros, como Bilderberg, como Rothschild, como Esos tipos que eh, no, eh, a, aportaron a la agenda 2030 y a la agenda de, de género y a la agenda del globalismo de las eh, y, y por otro lado también dominan a los neoconservadores eh, liberales es decir son los dueños de, de la izquierda y de la derecha en el sentido eh, en el sentido que, que dogmático con que se analiza la realidad a veces de izquierda y derechas Y así como hay izquierdas y derechas de la antipata del antiproyecto y, de, y de al servicio de las oligarquías financieras también hay izquierdas o derechas que son este que, que, que están enfrentadas a ese poder este global y por lo tanto no es una cuestión ideológica acá en la desmovilización básicamente de, desde Alfonsina en adelante fue desarrollada por el progresismo donde nos puso a nosotros, con ese antimilitarismo abstracto, como si no hubiera habido una historia de eh, sí. roles duales de del ejército. Claro que el ejército estuvo de parte del régimen oligárquico y aliado a las potencias anglo-norteamericanas durante muchos años en la Argentina. Pero no siempre ese fue el destino. Por lo tanto, el, hacer un antimilitarismo abstracto es regalarle eh, el brazo armado que necesita toda nación y todo pueblo ...para su emancipación, nosotros necesitamos... ...unas fuerzas armadas para la emancipación nacional. Ahora, lamentablemente durante muchísimos años... ...en el Colegio Militar de la Nación... ...los que fueron este los docentes fueron... ...Venegas Lins, padre, Isidoro Ruiz Moreno... ...Mariano Grondona... ...entonces muchas generaciones de militares... ...fueron educadas en este en la endofilia... En, ...en la subordinación a Estados Unidos las ideas liberales. Bueno, nosotros necesitamos, y creo que durante estos últimos 20 años, por ejemplo, salvo en las en las últimas etapas de, de Rossi, Agustín Rossi y de Tayana, que hicieron un cambio de rumbo con la Directiva Estratégica Nacional, con el Fondes y con otras cuestiones, y donde se puso a Malvinas como eje, digamos, de eh, la Directiva Estratégica Nacional, o sea, la recuperación del Atlántico Sur. El resto de los años anteriores lo único que se hizo fue desarmar a las Fuerzas Armadas, atacar la Fintotum, que estén completamente de acuerdo con el juicio a los comandantes criminales que mataron, asesinaron, secuestraron, torturaron, etcétera Por supuesto que estoy de acuerdo. Ahora, deberíamos haber separado eso de, de la necesidad de tener una de instrumento de defensa nacional y formar a nuestros oficiales, y oficiales y demás, en, en un en un en un pensamiento estratégico nacional ahora obviamente no se puede formar en, en en un proyecto nacional cuando se carece de él digamos me parece que hay un hay un, un debe por parte de las autonomías fuerzas nacionales y populares en donde abandonamos el pensamiento estratégico del pensamiento nacional porque mi ley no nace de un repollo no que no uh -huh. nace de un repollo. de alguna manera la, la cuando uno no avanza ya está retrocediendo cuando uno no toca los intereses centrales estratégicos como la ley de entidades financieras y como tantos otros mecanismos de atadura que nos dejó el proceso si no lo, si esas ataduras no se revierten después el adversario que eh, el enemigo de la patria actúa y nos lleva a esta situación en la que estamos hoy no por eso también hay que hacer una reflexión profunda sobre las causas de que haya sido posible eh, que un presidente que se declara, por ejemplo, admirador de Thatcher, llegue a la primera magistratura de la Argentina, es un disparate. Eh, te quería preguntar, César, a, acerca de lo que desarrollaste muy bien, que, bueno, dicho así como vos lo desarrollaste, queda claro para todos, ¿no? Para cualquier persona que te escuche, la tarea pendiente. Eh, pero me gustaría que te animes a trazar un plan de trabajo, una agenda para que nuestros vecinos, vecinas, compañeras, compañeros del llano, de todos los días, de la vida cotidiana, quienes están en los comedores populares, quienes asisten a los centros comunitarios, a los clubes de barrio, puedan imaginarse... Eh, ¿Cómo defendemos la soberanía y cómo nos encolumnamos con estas ideas que vos has planteado para defender nuestro territorio y nuestro Estado-Nación, digamos? ¿Qué pensás respecto de eso eh, y, y qué agenda de trabajo nos dejarías? Bueno, la primera agenda es la descolonización pedagógica de y cultural. Sí. O sea, nosotros, decía Frank Manon, allá en los 60, fin de los 50 de que el esclavo, eh, la primer paso para dejar de ser esclavo es tomar conciencia de su esclavitud. Es decir, nosotros no somos un país soberano, independiente, tenemos que conquistar eso. Bien. Ahora somos una semicolonia. Primero tomar conciencia, aunque duela, aunque sea amargo, aunque nos guste más este pensarnos como una nación soberana y hacer los rituales, la realidad es que todos esos rituales se vuelven vacíos y no tomamos conciencia de que no somos libres ni independientes. Uh -huh. Primera cuestión consecuentemente tenemos que educarnos a, a ser libres a ser independientes es un proceso de descolonización de de alguna manera desaprender lo mal aprendido digamos decía don Arturo jaure no el proceso de desaprend desaprender y esto significa una activa transformación en aquellos lugares donde se puede hacer y la, la las eh, ministerios de educación, las jurisdicciones educativas hoy están sin descentralizada por lo tanto no van a depender de la bajada de línea que le haga la subsecretaria de Educación que hoy eh, eh, del, del Gobierno Nacional, que sin duda no podemos esperar ningún contenido malvinero ni patriota de ahí. Uh -huh. Pero las jurisdicciones educativas provinciales son autónomas y tienen la facultad de decidir sus contenidos. Por lo tanto, habría que, en el sistema educativo formal, hacer un profundo proceso de malvinización. En segundo lugar, nosotros tenemos que... Eh, Comprender, eh, conocer al enemigo Es decir, nosotros tenemos que estudiar a Gran Bretaña Tenemos que estudiar a Estados Unidos Tenemos que ver No podemos solamente eh, enterarnos de las cosas por los hechos consumados Cuando ya realizaron sus planes Tenemos que preverlos Tenemos que analizarlos Ellos tienen universidades, equipos de muchos años Y ponen mucha guita para estudiarnos a nosotros Y a veces nos nos conocen mejor que no, a nosotros mismos Ahora, nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos Y mucho menos estudiamos a la gente ¿Cuáles son las cátedras en las universidades argentinas Donde se estudia el plan de batalla del enemigo? No existe no Entonces tenemos que hacerlo Yo estoy en una universidad tratando, digamos, de promover estudios en esa, en ese sentido Luego, eh, más allá de eh, que hoy no, no tengamos un gobierno acorde con este sentimiento malvinero Eh, hay formas de encarecimiento de los costos de la ocupación británica. Eh, nosotros tenemos que señalar cuál es el las otras malvinas conculcadas en el continente. Mm. La minería, por ejemplo. Eh, hay un silencio sepulcral respecto a cómo se da el saqueo de los recursos minerales en la Argentina. El 90 y pico por ciento de los yacimientos minerales en la Argentina están siendo explotados por... Eh, compañías cuyo capital mayoritario es canadiense, australiano, sudafricano o británico, o sea, pertenecen todos a la comunidad británica de naciones, cuya cabeza última es el rey Carlos III del Materno. Eh, ¿Cómo puede ser que nosotros, graciosamente, de eh, entreguemos los principales recursos mineros y estratégicos de la Argentina a esas potencias que son las mismas que consolidan la ocupación ilegal, pirata y saqueadora en el Atlántico Sur. Eso hay que revisarlo ¿No lo hará el gobierno? Bueno, nosotros tenemos que tomar conciencia y señalarlo y también las organizaciones populares, sindicales y demás tenemos que actuar en consecuencia Hay determinadas formas de poder popular que se pueden organizar hasta que vuelva un gobierno que responda al interés del pueblo y de la patria Mientras tanto, podemos organizar organizarnos. Es decir, la, la, lo que nosotros tenemos que hacer es dificultar la ocupación británica, no facilitarla. Este gobierno va a hacer todo lo posible por facilitar el, el, la consolidación de los planes que viene desarrollando Gran Bretaña y Estados Unidos en el Atlántico Sur. Nosotros tenemos que hacer todo para dificultárselo y encarecer los costos de la ocupación. Y hay, en fin, muchísimos campos de acción que en donde no no, no no tenemos que rendirnos, porque eh, mientras, eh, aunque los resultados sean magros, si van en la dirección correcta, el día de mañana, el, el gobierno que se suceda, aunque se autodenomine nacional y popular, pero que no eh, eh, que no esté dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, va a estar condicionado por, eh, por, por una base popular que va, eh, lo va a obligar. ¿Cómo puede ser que eh el gobierno pasado haya convalidado eh, la deuda externa eh, contraída por Macri en forma eh, irregular, tanto por parte del Fondo Monetario como parte del gobierno argentino y cuyo destino no sabemos dónde se jugó. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que discutiendo Vicentín, es decir es ese, ese, ese eh, ámbito donde se comercializa gran parte de las exportaciones agropecuarias y alimenticias de Argentina no hayamos sido capaces de terminar con ese saqueo, ese, esa etapa y ese robo. ¿Cómo puede ser que vencido el plazo de la concesión de la del de, de, de, de, de, de, digamos de, de, del río de la cuenca del río troncal del Paraná no hayamos sido capaces de recuperar los puertos y el control del Estado argentino sobre ese lugar donde no solamente se evade tantos impuestos en contrabando de cereales sino también el ingreso del narcotráfico. ¿Cómo puede ser que el Estado... Bueno, lo primero que hay que es que de abajo hacia arriba nosotros no tenemos otra que organizarnos de abajo hacia arriba pero tenemos que tener las ideas claras y no tenemos que estar en las este sustitución ideológica que ha, ha, ha acontecido en los últimos años vaciándonos de sentido el movimiento nacional y popular porque muchos pibes este, que han votado a mi ley son culturalmente nuestros pero eh, se los ha abandonado, se los ha desamparado y se los ha dejado sin sentido y, y ellos ni saben cuando escuchan el peronismo escuchan lo identifican con unos transeros, unos tipos que no lo que quieren es perpetuarse en el poder de ellos y hacer su rosca No, el peronismo nació como un movimiento de emancipación nacional. Y si no vuelve a ser un movimiento de emancipación nacional, y bueno, va a terminar siendo nada más que un instrumento del sistema de administración de la semicolonia saqueadora del capital financiero transnacional. Bueno, eso es un poco que... la, la estrategia del enemigo no eh, siempre las teorías revolucionarias si no se puede combatirlas, por lo menos mellarle el filo, digamos ¿no? eh, te escuchaba hablar de los pibes eh, también hay muchos de nuestros pibes eh, que aún dentro de nuestro campo nacional y popular su ambición es ser parte de una clase política que en algún futuro no muy lejano transformaría los destinos de la nación y te escuchaba también plantear Eh, está molestar la, la presencia de los británicos en nuestra región y se me ocurría que ahí hay mucha organización popular y mucho trabajo mancomunado eh, por hacer y en algunos casos, casos también hecho eh, en los lugares, por ejemplo se me venía a la mente todo lo que estuvo sucediendo en las últimas semanas en torno al canal de Magdalena y la posibilidad de recuperar una, un, una navegabilidad de nuestras aguas eh, a favor nuestro, digamos, ¿no? Y eso se hace también desde el territorio, haciendo inteligencia territorial. Digo, pero a veces cuesta tanto eso porque la agenda, insisto con el tema de la agenda, del lado de lo mediático, aún eh, como propuesta, supuesta de deliberación está puesta en, en, en una democracia, en una clase política que claramente han demostrado que no alcanza con eso no alcanza porque es, está como la democracia ¿no? es una democracia colonial es de forma y no de fondo nosotros sí, tenemos sí. que profundizar la democracia llevándola a, de, de las formas a, a, a, a los a los hechos transformadores porque si no eh, la crisis de representatividad que todo el mundo habla los sociólogos los políticos en realidad es porque la democracia no se come, no se educa y no se eh, trabaja y no, y no uh -huh. se accede a la dignidad mínima. Entonces, nosotros... Eh, bueno, pero eso es hasta escrito, o es sea, la democracia social de la Perón digamos... No hay, no hay que inventar nada, lo que hay que hacer es recuperar las cosas que valen, que tienen validez y presente y futuro. Y esto es lo que hay que hacer. No, no, no... No, no se trata de inventar nada, se trata de recuperar ese proyecto que en algún momento fue acción fueron hechos no solamente palabras y este y, y, y retomar la emancipación nacional nosotros estamos viviendo un momento dramático de la Argentina donde se pone en empleo de juicio incluso la misma existencia de la Argentina como como la conocemos no O sea es muy grave lo que está ocurriendo y solamente se sale desde la desde abajo hacia arriba de la organización popular después veremos las cuestiones electorales ahora el silencio de la mayoría de los dirigentes políticos teóricamente opositores eh, no no no es baladín o sea hay hay un grado de complicidad absoluta digamos de uh -huh. en esta en estas circunstancias entonces eso no nos debe hacer olvidar en el futuro quién se guardó y quién especuló para la legislativa del año que viene ¿A quién carajo le interesan la legislativas del año que viene? Acá no, nos interesa el presente, el hoy, y el el, y el, y el inmediato, el mañana, que la gente se está cagando de hambre, que la gente eh, están despidiendo gente, que está quedando gente sin trabajo, y esto solamente se explica desde un proyecto de subordinación estratégica de la Argentina al, al, al, a, la, a las oligarquías financieras internacionales. Es decir, que lo que le pasa al compañero y la compañera que no tiene un plato de comida estar directamente relacionado con la subordinación de la Argentina como en el plan globalista mundial de ser nada más que proveedores de, de bienes naturales y demás, y de recursos. Ese proyecto para 6, 7 millones de argentinos, razada, más sí. o menos que se hacen. El resto, los 40 y pico millones restantes, estamos de sobra. Uh -huh. El proyecto extractivista, sobramos eh, las 5, eh, 6 eh secta parte de, de los argentinos y que era un un un solo una sola oligarquía, digamos, una verdadera casta de administradores de, de, de, del establishment colonial. La generación del y 90. peor, porque la generación del 90, a ver, la generación de, de, de, de, de los 80 de Roca, por lo menos recuperó la Patagonia, nacionalizó la Aduana, creó escuela y creó el ejército. Esto viene a, a destruir todo, todo sí. se, dicen, se dicen discípulos de roca y roca Los hubiera colgados de, de, de, de las pelotas uh -huh. A pesar de de, de de ser parte de una eh, oligarquía en aquella época De alguna manera tuvo un proyecto de nación este, Que evolucionó después de, de, de, de, en el peronismo y en otras formas este Mucho más inclusivas de las grandes mayorías Pero no, estos, estos vienen a destruir toda la, la, la, la nación, la existencia misma de la Argentina como la conocemos, y este la dignidad mínima que tiene, que, que, que aspiramos eh, para todos los argentinos. Eh, para eso vienen. César, ¿no? Son, te sí. agradecemos muchísimo esta charla. La verdad que cuando vos te presentás siempre como combatiente de Malvinas en términos presentes es, y se te escucha... Eh, Está el hilo de la coherencia anudando cada una de tus reflexiones y de tus acciones. Así que, así como estuvimos en distintas actividades estas últimas semanas, seguiremos juntos trabajando eh, por una patria emancipada y que, bueno, se hace cada vez más urgente porque no hay más vuelta atrás, no hay mucho margen para otro proyecto, es ahora uh -huh. o, o nunca. Así es. Este, un, un amigo veterano de Verde de esa posesión me decía eh, Eugenio él, ¿no? este, me decía Sanguito, estamos rodeados no lo dejemos escapar <risa> muy bueno muchísimas gracias <risa> abrazo, César. César te mandamos un abrazo grande y nos seguiremos viendo y charlando un abrazo grande, hasta luego chao, chao. así pasaba por eh, al Gran Pueblo Salud aquí en la FM Riachuelo un, la verdad que un, un honor para el barrio de La Boca Poder escuchar a un compañero militante, histórico Y presente también en sus acciones eh, Como César Trejo Así que será Vamos un buen material Luego para mm, difundirlo por las redes Y poder eh, seguir escuchándolo Y usándolo para debatir entre compañeras y compañeros Así Porque es. no sé si usted sabe O a usted le comenté ¿Sabe que este programa y tantos otros de la Riachuelo? ¿Se están escuchando en Puerto Iguazú? Lo comentó ¿Sí? Y estamos muy contentas y orgullosas Por ese tema sí ¿Y usted sabe cómo se llama esa radio? Ah, ah. Me encantaría, ese dato no lo tengo Ah Eso vamos a tener que investigarlo Porque si nuestros compañeros se enteran que no sabemos va Vamos a estar en problemas Claro, claro, sí, sí, sí, va a ser complejísimo Pero allá los compañeros del MAS Y de Huellas de Esperanza Ya tienen su propia radio funcionando Eh, y en breve lo, lo, sabes te hago una, una propuesta cuando hagamos el, el recorte de esta entrevista de hoy, bien bien si te parece le agregamos en la difusión eh, el sitio web de la radio de Puerto Iguazú es una buena idea, con el nombre, el número de dial y un saludo para todos los compañeros que nos escuchan allá en Misiones, en el norte de nuestra hermosa patria abrazo para los compañeros de allá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 Y así comienza, tarde pero seguro, el Noti Enfermezcaba. Ninguna familia sin salud. Jornada solidaria con profesionales. En la Plaza Solís, acá cerquita, en Olavarría y Ministro Brin. ¿Esto cuándo sucedió? El sábado 6 de abril, desde las 15 horas, fue organizado por Humana Carrica. Anabella Casales y Alejandro de Carlo, música humana popular de Brasil esto sí lo adelantamos cuando será esto el domingo 5 de mayo falta un poquito pero vamos preparándonos y haciendo algunos ahorritos para poder llegar a las 20.30 donde va a ser esto en la biblioteca café donde queda en Marcelo T. de Alvear 1 1 avisando que vienen de FM Riachuelo un descuento Abierta las inscripciones 2024 para el Centro Cultural La Usina de Barracas Sumate a todos los talleres gratuitos para todas las edades y para todos los gustos ¿Dónde es esto? En Barracas en la calle Santo Domingo 276 52. Quedan vacantes disponibles para los siguientes talleres. Huerta para la infancia, que va de 7 a 12 años. Va a funcionar los viernes de 17 a 18:30. Juegos y bailes folclóricos para las infancias, que va de 8 a 12 años y va a funcionar los jueves de 18 a 19 horas. Fotografía también para los peques de 10 a 14 años va a funcionar los viernes de 17 a 19 30 ensamble musical de canto guitarra para las infancias de 9 a 12 años los miércoles de 17 30 a 19 teatro de las infancias de 6 a 10 años los jueves de 18 a 20 danzas árabes también para las peques y las peques de 6 a 12 años los martes de 17 a 18 circo integral de 7 a 12 años los lunes de 17 a 18 30 teatro desde 18 años los martes 18 30 21 clon mural arte colectivo mujeres en el arte joyería avanzado canto colectivo producción en danzas árabes danzas árabes para jóvenes y adultas talleres de libros artesanales y fascines. Para toda la información que quieran tener respecto de estos cursos, acérquense acá a la FM Riachuelo o a la usina que queda en Santo Domingo 2752 Barracas, de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM bien ya se cercana de las 20 horas de este lunes 8 de abril eh, con un día no sé si a usted le pasó que para mí fue una tarde primaveral solcito sí. empezó gris y sí, hoy que, a la mañana escuché nieblas del riachuelo y después desaparecieron las nieblas usted siempre con esos desayunos tan espirituosos y sí. <risa> Siempre ese, ese, ese espíritu, espíritu activo para salir de la casa. Bueno, pero es muy bonito ese tango cantado sí, por Goyeneche. Sí, sí, sí, claro, sí, sí. Sobre todo el estribillo cuando sale de sí. sí. Esa estrofa tan profunda, ¿no? me, me, me, tengo la versión en la cabeza de Edmundo River digamos. También es hermosa sí, también. ¿no? Bueno, eh, podemos salir de gira cantando Niebla <ríe> de Riachuelo. Bueno, esto está llegando a su fin. Y cuando las cosas están por terminar, hay que dejarlas que partan, sin más. Así es. Así que nos estamos viendo, escuchando el próximo viernes a las 4 de la tarde, como es habitual en el horario de El Gran Pueblo de Salud, de las 4 de la tarde. Y seguiremos conectados a partir de la difusión que sabiamente viene realizando Patricia de las redes de este programa, porque el material que se produce en este programa no siempre... Está a punto para ser escuchado en el momento que lo hacemos al aire, pero después, no con un mate más tranquilo, las compañeras y los compañeros lo siguen escuchando para seguir intercambiando y debatiendo sobre las cuestiones que más nos preocupan como para seguir saliendo de este atolladero, de este momento tan difícil. Así que, si le parece, nos vamos. Abrazo grande a los compañeros, las compañeras y Ludmi nos va a despedir con un hermoso tema musical. Gracias Ludmi por todo. Sobre la ciudad adrenalina desalmada.